De pie Pepial Viento es el nuevo vino que presentó el municipio de Telén y vamos a conversar unos minutos con el subdirector de agricultura Hernán Martín, porque queremos conocer cuáles son este las intervenciones del Estado provincial del Ministerio de la Producción en esta nueva vinicultura, vini-vinicultura, no sé cómo se dice, este que estamos teniendo en la en la provincia. Muy buenos días, Hernán Martín. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Cintia. Un placer hablar con vos. Bien. Este, bueno, vos lo dijiste, eh, el Ministerio de la Producción, a través de sus diferentes direcciones, va teniendo eh, distintas intervenciones en lo que es el proceso de la vitivinicultura. Vitivinicultura, ¿no? ¿no? ahí está. Este, así que, de alguna manera, estamos acompañando a, a los productores. Eh, algunos de esos productores eh, son municipios que están con producciones de tipo experimentales, y no tanto, porque ya tienen algunos algunas primeras producciones para poder vinificar. Y bueno, nuestra provincia de La Pampa eh, está séptima a nivel nacional en cuanto a su superficie, y hay como dos modelos productivos. Tenemos el, el que está sobre la veda del río Colorado, no que es más bien un, un, un modelo de producción donde los viñedos son de mayor extensión, no más similar al, al modelo de producción mendocino con riego del río, porque los regímenes de lluvia son de 150 180 milímetros anuales, y la vid necesita alrededor de 450 500. Y después tenemos otro modelo más similar al, al cordobés, digo yo siempre, que es este viñeditos chicos y, y a futuro eh, la bodeguita al lado para vinificar, que es lo que se está dando sobre sobre la Ruta 4, eh, con un emprendimiento que empezó el año pasado con Trenel, con Pichihuinca que viene ya trabajando... Uh -huh. ...con Arata que viene trabajando... ...y este sobre la ruta 10... ...el emprendimiento del que ...empezó en plena pandemia en el 2020... ...que logró su primera vinificación... ...en el segundo verde, en el segundo año... ...y que bueno, se vieron frustradas... ...muchas producciones de todo el país... ...por la helada tardía del primero de noviembre... ...del año pasado, entonces... ...algunos se quedaron sin producción... ...y bueno, rearmando los viñedos... ...la planta entra en reposo la helada de alguna manera la lástima, alguna se muere y otra eh, rebrota de abajo, se tiene que volver a armar, eh, es, un, es un, no sé si un volver a empezar, pero bueno, es parte de las complicaciones con cuando estos efectos climatológicos afectan a la vitivinicultura. ¿no? Uh -huh. El caso de Telén fue uno, no se les heló toda la producción y, y el, la, el vino lo tuvieron que hacer con, con uvas de casa de claro. piedra. En el caso de Telén, eh, como la gran mayoría, en el único lugar que no hubo helada fue en Casa de Piedra. Eso se debe, eh, un poco dicen, al, al microclima que hace el lago sobre sobre la zona. este, este se hubo No hubo producción y la chacra del ente provincial del río Colorado produce todos los años, en sus 7, hectáreas este más de 100.000 kilos de uva y este a través de las gestiones este, se adquirió 1.200 kilos de uva ...que es lo que se vinificó con esta etiqueta... ...que se llama de pie al viento... Uh -huh. ...para tener una idea de kilo ...generalmente el rinde de un kilo de uva... ...sería una botella de vino del 750... Uh -huh. ...a veces a veces la uva... Eh, ...rinde menos... ...por ejemplo hablando con Alfredo Boni... ...que vinifica en general pico... ...me contaba Alfredo que este año con un kilo de uva hizo 550 centímetros, o sea, necesitó más de un kilo de uva para poder producir una botella de vino. Uh -huh. Pero eso eso a modo de ejemplificarlo, ¿no? Pues en, pues, en esta cultura nueva no que estamos teniendo sobre la vitivinicultura. Claro. ¿Qué este, programa de promoción de, de la actividad está teniendo el Ministerio? Bueno, lo que en este momento está teniendo el Ministerio son líneas de crédito que, que algunas se llamaban chacra mixta, Y bueno eran líneas de crédito a tasa subsidiada son líneas de crédito perdón a tasa subsidiada eh, y bueno ese tipo de líneas abarcan no específicamente la producción vitivinícola sino diferentes producciones eh, intensivas eh, que se podían llegar llevar a cabo uh -huh. está bien en el caso por ejemplo de las almendras eh, la zona de Huatraché es, es una zona donde hay muchos productores eh, de almendras y es y es una de las de las actividades intensivas que están en desarrollo, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y hoy, este, ¿le, le reporta eh, impacto económico a la provincia todo esto que están haciendo o, o todavía es necesario hacer otro tipo de desarrollo? Yo creo que son procesos lentos para que vos este, tengas idea, una planta de uva tendría que estar produciendo recién en su tercer verde, en su tercer año, ¿no? Uh -huh. Y esa, esa pequeña, esa primera producción que se va potenciando y desarrollando y aumentando en medida de que la planta se hace adulta. Digamos que es un proceso eh, que, que lleva su tiempo, ¿no?, pero que algún día tiene que comenzar y que aparte tiene que ir acompañado, ¿no?, del de, de enoturismo, de, de otro tipo de, de producciones regionales que que hace que, que puedan trabajar todas en conjunto no uh -huh. una vez que este cuando son los municipios los que se ponen a llevar adelante la producción lo que se genera también es este mano de obra en las en las producciones en la, en la siembra y en la cosecha este eso lo, lo van midiendo también Sí, o sea no, no, no lo estamos viviendo eh, cuantitativamente el, desde, desde el área de la dirección de agricultura pero sabemos de que El viñedo, obviamente, eh, requiere de mucha mano de obra. En el caso de la Escuela de Formación Profesional de Arata, este año ellos han dado una capacitación en, en labores culturales de los viñedos. Entonces, este, de a poco, venimos trabajando también con la Facultad de Agronomía eh, y se vienen dando capacitaciones presenciales y virtuales. Eh, quiero decir que esto se viene desarrollando ya de hace, te diría, tres años tres, cuatro años. Uh -huh. ¿Probaste el vino de Telén, el nuevo? No lo he probado, el vino de Telén nuevo. Eh, es un Malbec. Eh, sé que es el varietal que, que vinificó, en este caso, Ricardo Juan. Y también era Malbec lo que vinificó con uvas propias el, el año anterior. Claro, el Capdevil. Eh, son vinos jóvenes, son vinos jóvenes, vinos sin madera, ¿no? Un eh, vino que y va a evolucionar en botellas diría yo hasta fin de año y yo lo esperaría un poquito. Uh -huh. Ah, bien. Bien, a mí el que el, el de Pichihuinca me encanta. Uh -huh. La verdad que me parece súper artesanal, es riquísimo, lo recomiendo. Este, pídanlo porque está buenísimo y el harumco también está genial, riquísimo. Son los dos que más me gustan eh, de los sí, que bodega, se están produciendo acá. Bodega Lejanía eh, también ha tenido un desarrollo interesante. Y, y un cambio de enólogo, eh, y, y también está dando un producto muy, pero muy lindo. Eh, han conservado su etiqueta, ellos no cambian la etiqueta, en eh, esa etiqueta blanca, ¿no? Eh, lejanía es de Gobernador Duval. Claro, no, sí, ¿no? sí. Y sí, Gobernador sí. Duval eh, debe tener alrededor de 20 hectáreas de viñedos, y bueno, ahí está Arunco con su viñedo, de Juan Pablo Morisoli, y después la propia bodega Alejanias que pertenece al, al municipio de Hernando Duarte. Bueno, ahí hablamos un poquito de, de una cultura que está en algún punto germinando, pero que ya tiene un, un laburo de varios años. Este Enrique Juan no es quien ha estado este fomentando, ¿no? desde su desde su saber la provincia. Ricardo, Ricardo, Ricardo perdón. Ricardo. Ricardo, ya sé quién es Enrique, el del PRO. ¿Eh? Ricardo Juan. Bueno, te agradezco estos minutos con Radio Kermés. Vamos a seguir conversando este tema especialmente. Bueno, Cintia, muchas gracias por tu llamado y saludos a toda la audiencia Hasta luego. Hoy hablábamos entonces con el subdirector de Agricultura, Hernán Martín.